Empápate con el mejor rock en español En un disco Sin, Sin límite Menudo Somos los hijos del rock Ahora disponible en Rock Band Bueno pues ¿cómo están ¿Cómo, cómo, ¿cómo les ha ido? A ver. Bien. Bien. ¿Cómo estuvo su semana? Horrible. De chingada. De la chingada. Sin sí, efecto. calor, cabrón, güey. ¿No, no mames. Bajar sí. la Es calor, wey? No, lo peor de todo, para los que todavía estamos yendo a la escuela como el Char y como yo, Jota nos fue de la fregada. No mames. Sí, buen pedo. Aparte de calor, ir a soportar más esos pendejos como que... Ya, sí, o sea, no es ley Vienen no todos entruzados a, a la escuela Sí, güey, sí, en traje de baño que Sí, güey, que... me quedé madre Mira, y por mí no habría problema, pero Hay un chingo de viejas que son bien pudrosas Güey, yeah. No, que no, nadie quiere ver tu cuerpo desnudo, güey. No, o sea, ya sé que nadie quiere ver el mío, pero yo quiero ver el de ellas Ah, chingada. Pues sí, güey, hasta <risa> crees que yo voy a llegar, güey. ¿Hasta crees que yo voy a llegar así nada de la verga? <risa> Estás enfermo mostrando su con su escultural figura del tomasito. Ya ves. Su, bolo, su bolobanera figura, güey. Su bolobanera figura. Otro término para la Real Academia de la Lengua Española. Sí, güey. Pero ya ya empezó Ya ya dejemos de hablar de la panza de... <risa> del Isaac. de Isaac. Sí, Ay, no, car, sí, ¡Qué puta! Ya, eh. ya, ya. Cálmate, pues. Ya, ya no digamos nombres ya de veras, ¿verdad, Ernesto? Ya, sí. Ya. <risa> <risa> ¿Quién puta es ese? ¿Quién no, es ese, verga, güey? No lo no sé. Güey. Bueno, ya, güey. Ya. ya, ya, empecemos. Empecemos, en serio. Güey. Y bueno, este... Empezamos en el... En el podcast... Diceisavos, número dieciséis, ¿cómo están? Eh, no, eh, pues aquí de la chingada De la chingada dan, Hasta dan hueva de, de aquí, de hacer tarea Y de toda esa mamada Da hueva bro. de hacer todo, pero ya, ¿Ya ya estamos Da hueva de hacer podcast pero... no, hueva de dormir. Bueno, bueno no, no no da hueva de hacer podcast Porque nada más es hablar, pero hey. Es más que nada Echar desmadre y pues ver, ¿no? Sobre todo opinar opin... Como, como bueno, más a, más tarde vamos a dar la opinión Que nos dio nuestro Super Cuat no Jimmy Lud Dragon sobre esta ah, y Dark, así, ah, ah, sí. sí. Y bueno vamos, vamos por si, sí. vamos seguimos noticias, noticias. No hay muchas noticias. <risa> <risa> pero, ¿tú? ¿Tú así, así no, no sé, sé sí ay, pero por ejemplo hay una bien piñata, ¿no? De que Capcom sacó un juego para para PlayStation 2 hace mucho tiempo, bueno yo casi, este sacó un pro, un este, un juego llamado Kami para PlayStation 2 donde manejabas un pincel, un pincel celestial y está... Es un Zelda pero papel Play 2. Está bonito. El detalle es que lo sacaron, lo, lo hicieron de remake para Wii. Y, y está igual, solo que con en vez del pincel celestial lo manejabas con las palanquitas, con el Wii mode, pues obviamente, ¿no? Pero ese no es el detalle. El detalle está en que a los pendejos se eh, imprimieron las portadas de, de la caja de Wii. Y viene el logo de IGN, la marca de agua. Uh. O sea, una pinche impresión. Acá sí. se lo fusilaron y o sea, de que ¡Ay, hay que sacar la pinche impresión. ¿De dónde? ¿De dónde? dije ¡Oh! No, uh, o sea, no, que originales man, se vieron, o ¿eh? O sea, qué pinche quemón, güey, así cagado. ¿Qué originales se vieron, eh? Así Capcom ya, ya pidió disculpas, dijo que son soberanos idiotas. Y este ya, y serán repasadas las carátulas falladas, ¿no? Oh. no no no, pero a mí que me pidan perdón de rodillas, no, no es, cierto, no, es cierto, <risa> no es cierto, es un error, pero no mames, algún algún güey habrá sido despedido después de mamá Sí, bueno, eh, mamá, imagínate. no más seguro Es que siquiera le hubieran quitado el higiene y, Sí, no, pues, pero es que por más, se supone que tú tienes la pinche imagen hecha, pues, y ahí la sacas de higiene, eso mamá Ya la más, que, más sí, que, ¿sí? que nada se ve piratón güey Ey, Ey, digan no a la me piratería digan no a la piratería mentira seguimos <risa> Def <Death risa> De Park va a salir en Guita Giro 3 con unas rolas tres rolas idiotas alguien les gusta Def De Park no no lo ¿No? conozco qué puto es eso un, un pues, grupo de niñas no no no es un grupo de niñas supongo que está para Guita Giro ser medio pop y rock y así <risa> bueno No Mira, es, no. vale la pena el Guitar giro pero la verdad yo no he escuchado hablar de esas vergas, así que de... no te puedo decir nada. No, yo tampoco. Ah, somos, ahora sí somos, este, la verdad, ignorantes de Death de verdad, Yo pensé que alguien lo conocía de acá. No, nadie, no, aquí a ¿no? ¿No? ¿Eh? ah, ahorita. ¿No? Mira, ahorita me vi, me veniste a iluminar con ese nombre, la neta no, ni idea. Ah, el Kiske debe saber. Ah. Ah, hay que preguntar Hay que preguntar ah, vale. al Kiske, a ver, a ver, a ver, ver cuándo se vuelve a... Por... cabrón <risa> Microsoft tiene planes para hacer un nuevo Halo oh, ¿Halo? Sí, sí, sí Mira, mira, aquí está, aquí está el detalle Bungie ya tenía, tenía un contrato con Microsoft Para hacer tres Halos Tres juegos y ya, y a la chingada Y efectivamente hizo el tercero Y ya dejó de ser este asociado de, de Microsoft Pero ahora Microsoft sí, sí quiere explotar La puta franquicia porque sí le ha sacado mucho Con alguna mamada va a salir el ¿no? con un, con, con un este... ¿Cómo se llama? Antes de, antes de, o... Este... Previo, no, y como, y como no, si por ejemplo al, yo recuerdo que el Halo 2 tuvo un tiempo que todo mundo, o sea, les decías, no sé, ya, ya jugaste un real, no, está más, chingón el Halo, que no sé qué. Y hasta la fecha. Y hasta la, la fecha, fecha todavía sí. está, creo, un poco mejor el Halo 2, Hay muchos el Halo 3, Halo. Halo 3 igual y me crucifican por lo que voy a decir, pero a mí no me gustó, estuvo muy gacho. Uy, oh, Ya tenemos ah, a, a un negativo sí, te digo, igual, igual y me mienta la madre Pero la neta no, no. A, a me ver, me... a ver, especifica cuál de todos los juegos no te gustó El 3, el 3. Porque el 3. Okay. por ejemplo 3? a mí el, el 2 se me hizo muy fluido Y la verdad, puta, no, no tuvo madres La neta, estuvo muy chingón El 3 se me hizo un poquito más de huevo ¿Pero en qué sentido? ¿En lo que es en cambio de, de o con qué te refieres todo eso? Lo que pasa es que bueno uh, El concepto de, del estilo de juego Más que nada Que en el Es el mismo, güey. Espérate, espérate. En el, ¿En el anterior? anterior en el anterior contabas así ah, tus granadas normales, ¿no? Y las de plasma. En este puta le metes este granadas de plasma, granadas de no sé qué pendejada, avientas escudo para protegerte de disparos enfrente frente. Es esta pero en modo güey. Está sí, chingón, en el línea te mueve el burbuje, con tu shotgun Y ni quien te pare, cabrón. Sí, pero te diré que por lo menos a mí se me hizo demasiada jalada ya eso. O sea, y luego lo del martillo, güey, que le pegas a un güey y lo sacas volando ya. Está chingón, güey. no te voy a mentir, pero no sé, ya, ya a mí sí se me hizo demasiada jalada. Lo único que no me gustó jalar es cuando juegas en línea, que te arras un un putamadral, güey, para que entre. ¿no? Ey, ese es cierto, eso es otra cosa. ¿No que no ese me es me el uso? fallo que digo yo de dejarlo tres tres. Sí. No, ya no, no tanto, güey, ya, ya se entra. Depende si si juegas contra con varios, tienes que cuidar a tu equipo. Si son si son cuatro no si son cinco tarda. Si son seis sienta. Sí es que es dependiendo de qué cuadrar O sea, tienen que ser números pares. Para Ajá. Fin? Para jugar. Uh, oh, okay. Excelente. Y seguimos. Eh, ah no pues, este Se supone que este va a ser la, el nuevo juego y va a ser dirigido por Peter Jackson. El, de el los, el, señor de, los el anillos, señor de los anillos. señores de los anillos. Yo tenía yo tenía entendido que Peter Jackson iba a ser la película de Halo. Uh -huh. Iba a ser la película de Halo Pero parece que Supervisará el juego Otros también Que se estarán así Como Así como en tercera En terceras personas Será Bully otra vez Que este Que va Va como Supervisar el juego Pero no se meterá de lleno A ver cómo es, o, o sea Va a estar detrás del proyecto Pero ellos no van a meter las manos Ajá Solo van a supervisar Van a ver si les, si o sea, ¿les ajá, gusta O si tiene una falla Lo corrigen y eso Bueno pa Me parece lo más razonable Porque a fin de cuentas Ellos fueron los que ellos empezaron lo hicieron, con El juego ¿no? Aunque yo Ahorita como ya no tiene ninguna asociación con Microsoft, también bien puede mandar a la chingada, pero, pero es lo mismo, ¿no? Se supone que el de estudio es Bulbia. Y, y ellos saben de lo que hablan, pues. Sí, ya, ya. Imagínate, con tres con tres juegos que vendieron un, un buen de copias, la verdad, tienen mucha experiencia en ese campo. Sí, pero. no vaya a ser que vaya, venga vengo de estudio y la cague también, no, pobre, ya, pero imagino, una batición Sí, no. Pues y ¿y a luego, ver? no. Luego no estamos para recoger S de bebés ni nada por el estilo sí, en este sí, momento fíjate. Bueno, de por sí ya se está mostrando los avances del de Street Fighter 4. No mames, Street Fighter 4. Sí, es Street Fighter 4. Se ve una, hay una, hay un video mucho con una pelea de río con con Ken. Y se, se ve, se ve 2 -2, se ve bonita. Pero y se ve, y se ve que es para consolas de nueva generación, porque ya para calles yo ya, bueno, también va a salir, pero ya no, ya lo que más va a pegar va a ser en Xbox Live y en, ¿En el PlayStation en PC3? y 3 pero también se este, también Capcom está planeando sacarlo para Wii. Pero, ¿Cómo sí. demonios para Wii? ¿Cómo para Wii? Bueno, Pues eh, igual, Mira, vas a agarrar ¿no? el Wii Mode y vas a hacer el movimiento de la Duke Ajá, las uh. Duke sí adecu, O sea, que brincarás ¿sí? para una Duke a, No, a Duke ¿Así? No, espérate, no sé si recuerdan el juego de Dragon Ball Z que salió para mí Ah, sí que también es como pendejo wey. No, no, déjate de eso e Ese ese juego era bueno para practicar a la hora de de aumentar tu ki no Ah, sé si, si te hacen que... unas chaquetas, ¿no? Para, sí, para, para hacer energía, aquí, hace una chaqueta, güey Pinche juego aquí, tan ¿tien? más, no sé, güey no, Lo bueno es que aquí no cargas energía en no los sé, Street Fighter No más, mm, no no cargas mm, energía Sí, en el EX Pero Fighter es por combos, o sea, no no lo cargas así No es como el... Ah, el bueno, bueno. ah bueno, sí, sí, te refieres al Ajá. modo de cargo de energía De carga se carga por medio del combo No se recarga por medio de, de apretar dos botones como, como fuera el Kino Fighter 2000 Exactamente ah. Como el modo extra y advanced ah, okay. Pero se supone que va a salir en el Wii Inclusive es en el DS y pues aquí, y lo que alegan es que no, los gráficos no son los importantes en un juego de peleas y hay que ser francos que ah, eso sí viene no. eh, bueno, pues, eh, ven, razón, venimos güey? de una de una de este venimos de una de este de puros juegos de pelea en 2D wey. sí es que no va a cambiar wey. eso no va a cambiar güey la Pero... verdad es no, que en 3 eso, eso es, es clásico muy cagado en 3D el, el detalle mm. está en ese que Mon, de que vas a jugar por ejemplo vas a jugar Street Fighter 4 en un play 3 en una es plasma poca madre Y luego lo vas a jugar en tu pinche Wii y ahí vas a ver el, el chingadazo gráfico, ahí, ahí sí te vas a sentir mal. Wey. No, pues mira, o sea, la verdad, yo soy de la opinión de que sí pues, verdad los gráficos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no era lo mismo, cambiando tantito el juego, no era lo mismo jugar el Dragon Ball Z Super Butoden de Super Nintendo que jugar el Dragon Ball Z Tenkachi Budokai 2 o Tenkachi Budokai 3. Hay una muy grande diferencia en eso. Pero no hablamos del mismo o sea, juego. Obviamente claro, ¿sí? no, no obviamente mismo. no estamos hablando de la misma consola. Tampoco. Porque uno es era Super Nintendo, el otro es uh -huh. PlayStation 2. Entonces, quizás no haya comparación, pero vaya, a lo que voy es los gráficos que se que se exponen, pues no es no es la misma sensación que te da jugar un, un juego en 2D que jugar un juego en 3D. No todos los juegos de peleas que, que quedaron para 3D están gacho, horripilantes pero yo de, yo digo que deben de cuidar un poco más ese aspecto eso sí pero es que también lo que ellos quieren es vender y sí sí, se o sea... les... además cuántas hay un este hay un comentario que hizo un nuevo integrante de la página este Belman que, que hay hay un chingo de hay 20 millones de consolas en los en 20 millones de hogares norteamericanos hay una pinche consola de Nintendo y no mames ahí es toda esa madre está y no y no venden juegos no pues que puta va a vender y wey? por eso la huevo tienen que vender wey. y si sale pues puta se va a vender eso que eso que ni qué o sea que ni qué. ahora sí que eh, ahora Nintendo no no se fijó muy bien a la hora de sacar no, sola consola de... y esa es una discusión de media hora antes sí no <risa> no, no o sea es es en eso no vamos a ahondar sí pero Eh, pues sí, la verdad yo yo discrepo bastante con, con Nintendo en, en ese aspecto, por lo menos. Sí, que diga que los gráficos no importan Es cierto, además Capcom de por sí ya lo está haciendo con el de simple hecho de que Devil May Cry fuera multiconsolas. Ya o, ya, sí, habla ya, mucho, sí, ¿eh? ya habla, habla mucho habla mucho de ello y y ellos lo que alegaron es que ellos se vende mejor el juego con las multiconsolas. La gente, eh, o sea, y ellos alegaban, no, hay gente que sí se, sí se se decepcionó porque salió en Xbox, puesto que toda la franquicia siempre fue en PlayStation. Sí, fue de PlayStation 2, pero lo que ellos decían es que hay gente que también nunca lo habrá jugado y que ahora va a tener la oportunidad de hacerlo. Sí. O sea, no le estamos negando ahí, dice no le estamos negando la oportunidad a nadie que, que que que deje de jugarlo. Y también ellos para que saque más barro Y para que les resulte La verdad Ahora sí que los que compraron su Wii No se sientan mal Exactamente Va a ser una buena adquisición por lo que tienen Wii Seguimos Nuevas adicciones Para Burden Parada ¿A qué le importa? ¿Alguien dijo algo? No, nadie nadie nadie Todos sabemos del éxito de Rock Band Claro, claro, claro Es bonito tocar la bataca, es bonito cantar, sí, es bonito hacer Rockstar. En efecto. Bueno, ahora Activision está planeando hacer que Guitar Hero, el próximo Guitar Hero 4 tenga más instrumentos, tanto musicales como vocales, como la mm, O sea, la... va a ser como una una mil copia, va a, ser, va a ser una copia de Es que no sé qué se copió aquí en Si Guitar Hero, se copió Rock Band, o Rock Band se va a copiar. Tal vez, a Hero. o sea, Guitar Hero se dedicó solo a la guitarra. Ya el otro con la Rock Band el que el, el creador, le digo, pues ¿por qué no le meto más instrumentos? Sí, implementó, y así me ¿no? lo chingo al Guitar Hero. Bueno, es que aquí aquí hay una cosa, pues el Guitar Hero el nombre es sugestivo, el héroe de la guitarra. Eh, o sea, te, ahora sí que te quedas de que bueno, sí, la guitarra, ¿no? Qué chingón. Rock Band dijo, pero una una banda de rock no solo es una guitarra, también no es un chingo. cantante. O sea, no es, no solo la guitarra, es un cantante, los de los tambores. O sea, pero imagínate si, si tú como tú dices, si va a salir el nuevo Guitar Hero que le quiere meter batería y todo, ya tiene que cambiar su nombre a Guitar Hero, va a tener que decir otro nombre. Bueno, se si de por sí, eh, déjese el pitch y nombre de por sí Guitar Hero debería ser Pop Hero. Sí, sí. la este, verdad que o, o Happy Punk Hero, güey. <risa> sí, la verdad hay hay muchas muy muchas rolas así pop sí, medias, o media, media fea, media espiñata. Y no, no, no, la verdad no. Incluso no es tan descabellado en el, los que tengan el, el, la, la guitarra Explorer, la de la de Xbox 360 60, tiene un aditamento así como si fuera uno de, de teléfono, tiene un un plug. Sí. Y, y ahí en la guía dice que es para una para un pedal. En la guía, de, en la guía de usuario Ah, viene caray que, oh, Viene claro. que es para un pedal Pero jamás yo hubiese dicho pedal Ese puerto sea para otra cosa bro. O sea, el pedal va Se supone que va a funcionar Igual que para una guitarra normal para Quiero poder creer ¿Ustedes no, no. lo creen? O sea, es que ese, está ese puerto Y cualquiera que tenga Guitar giro 3 lo puede, O guitarra giro 2 La guitarra blanca Lo puede checar Y también ahí puede ser este, un así para para ver. es como es como los famosos puertos extra que tienen todas las putas consolas que nadie las usa pero siempre están ahí por si por si las moscas por, eh. si las... Sí. Hey, por cierto alguien sabe para qué sirven los puertos usb del playstation 2 no le tiene idea. Eh, para cámara güey para cámara y para un mouse va para claro. toy, el Day toy este es usb y, y y también hay teclado y cámara y para supuestamente era para internet también exactamente sí pero yo nunca vi claro Se, se, supone claro. que en el, que se supone que el Play 2 tiene un navegador wey. En teoría En teoría, bueno, en teoría. la primera consola que salió en PlayStation 2 Tenías que comprar el adaptador El, el, el, la, el LAN Sí, que era otra, otra caja igual de grande Pero, un biche, un biche Pero sí, sí tiene, güey Para eso sirven los USBs uh, uh, Todos los días se aprende y algo nuevo Y también, nuevo. Si, si lo tenías chipeado Lo puenteabas con el USB Había un chip Y pues seguimos, este... Este, ya tiene tiempo que salió el, este... El Unreal Tournament 3 para precision para 3 En esta opción del Unreal Tournament, yo no sabía Yo hasta ahorita me estoy enterando que no tenía una opción de pantalla dividida Pero ver. cómo, es, eso le va a quitar, la verdad, bastante Pues de por sí le quitó, porque nunca lo tuvo <risa> <risa> O sea, nunca no. lo tuvo No, momento, o sea Hay que reconocer una cosa, quizás no, no tenía No era para compararse con juegos como Halo pero tenía su público. Además de que real, Sí, no, o sea, no. tenía para tenía sus seguidores. Además, uno de los fuertes del Unreal era poderte agarrar a balazos contra otro güey así en multijugador. Pero para, bueno, se supone que, que para este tipo de juegos ya tienes modo de línea. No es muy raro la persona, yo quiero creer, así ya yo quiero creer que es muy rara persona que cope el Unreal y a huevo no tiene una pinche conexión de internet, güey. No mames, <risa> solito como fuente. Pues No, aunque con tal partes. vez, okay, hay hay excepciones, sí te creo, pero yo no sabía que no tuviera pantalla dividida. Eso sí, las opciones es del PlayStation 3, eh, son mucho mayores que del Xbox. La versión del que va a salir el Unreal, el Unreal solamente va a salir para el Xbox 360 y sí tendrá pantalla dividida. La desventaja del Xbox es que no le van a poder poner mapas modificados de los usuarios, cosa que el PlayStation 3 sí tiene. Wow. Ah, por, así de chingón. Sí, o sea, por ejemplo en PC le pones los mods y juegas con mapas hechos por gente, ¿no? O por ti mismo. O por ti Depende. mismo. En el, Unreal, en el Unreal también puedes hacer eso en el PlayStation 3. Pero pones... del el Xbox 3. Ajá. O sea, o sea, entro al navegador de, de mi Play 3, voy al servidor de Unreal, descargo los mapas y los puedo jugar. Y no solo del de servidor de Unreal, de cualquier usuario, de un blogspot, de lo okay. que quieras. Y en el 360 no puedo hacer Ajá, eso. Jamás más. Qué pique. Ah, pues ahí hice una falla, ¿no? Muy grande, ¿no? Para la consola Xbox 360, ¿no? Sí, ¿Sí? Una, una X gigantesca. Sí, es una gran mamada y, tiene, y no tienen por qué hacer eso. Tienen todo, tienen puertas USBs, ya con eso puta entra cualquier pendejada. Tienen disco duro, tienen conexión internet. No hay navegador en el Xbox 360, pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. O sea, ya nos estamos yendo nos muy estamos lejos. Yendo Ajá, ya, ya, está, ya me estás saliendo dardido, ¿no? Sí. Y, <risa> <risa> y, pero sí, o sea, para los, para los que tengan PlayStation este, este, 3... No tendrán pantalla dividida, pero tendrán mapas y mapas a morir. O sea que se no, nunca se aburrirán con, la misma, con, el, mismo mapa. con espero, el mismo mapa. Espero que la inteligencia artificial valga la pena. Sí lo vale. Sí, uh. es un poco más cabroso. Este y para los del 360 tendrán pantalla dividida, jugarán con su cuate vecino de la cuadra, vecino de la esquina, se lo presumirán. Pero tendrán que comprar los mapas que salgan o tal vez salgan gratuitos o pero serán así muy, pues, tienen que pagar el tiempo, Ajá, muy a cuentagotas se los van soltando. No y lo peor, lo de todo es que pues no podrán hacer sus propios mapas. Exactamente. Y hay un mapa, hay un mapa de Unreal, de Unreal Tournament que es un mod, que es el mapa de, de anexión de, de Gears of War. y ahora, está idéntico y está ahora, idéntico, ver, nomás eh. para que, para que. Bueno, para que sintiera que haya tenido un Gears of War. Sí, sí güey, para que, te, para que te sientas como Ajá, el Gears of War, para que War, que ¿no? tienes un Gears of War. Pero está qué, chingón, Qué bro. chido, ¿eh? Sí, ahí, lo, ahí, ahí a veces le pongo la, la nota donde está para que lo bajen. Los que tengan un Play 3, y con internet y el no, juego. No, Exactamente, eh, no, no, no, no, eh, claro. ¿Lotería? Y un papá con paga. Y un papá con pago <ríe> Y suficiente dinero como para pagar la cuenta de luz. Que no eh, a chillar todo el... Sí, no, y una, pantalla, resto de su vida, y una pantalla que le va, y va y a valer la pena. Eh. Y hablando de y hablando de Epic Games y Gears of War, ya va a salir un cómic de Gears of War. Un cómic. Un cómic. Así como es como una promoción, una publicidad, así como siempre ha salido los cómics de este... Ay, no sé. Street Fighter. The Street Fighter. Pero eso de Marvel Comics. ¿no? Ajá, sí, sí pues ha salido y es una forma de propaganda y promoción, e incluso también para que te invesas un poco más en la historia, ¿no? Que no, pero imagínate si lo hagan en el, el la revista. Puta, va a tener mucho. Yo, mucho sí yo sí lo compraría, yo se lo compraría, pero el único detalle que que sí me este como que me sacó de onda y como que no me latió es que lo va a hacer DC. No va a ser detective en cómics y alguna mamada va a salir, no sé, capaz Batman les va a decir que... <risa> que gan... bueno, mamadas, es capaz que también. meten un personaje sí. estilo de sus no, héroes. No lo... No, puta, no es tan descabellado, güey. No, <risa> bueno, lo hizo ese. No puede ser descabellado es de, DC, de ninguna wey. manera. No puede ser en la Liga de la Justicia, eh, va a salir la Justice League, wey. O algo parecido. Algún personaje va a tener algún parecido ahí. Eh... eh en ese aspecto... Está bueno, cagado. Está cagado. No mames. En fin, pero es de que va... no sabemos si va a salir un personaje de DC famoso, ¿no? Que quien no lo quisiera, así, como siempre ha pasado, hay cómics de alguien contra Depredador, este Hulk contra, Hulk contra Terminator, Batman contra Depredador, y así, ¿no? Y un chingo de fronterías, y... e idiosincrasia. Ya no saben qué los inventar, o sea, los que... famosos crossover. Ajá, los crossover, pero yo hubiera preferido Marvel. Más bien tiene tiene, tiene, ese, tiene ese algo que te hace te lo, te lo tragas. Por, por sí. ejemplo, una historieta de Spawn. No si lo hayan visto. Solo Spawn salía y no metía otro otro güey. Sí. Ay, Ay, yo yo leí el cómic de Batman con Spawn, güey. Bueno, pero es, eso ese, ya es, es como repetimos. El ajá. famoso crossover. Ajá, que ajá. es muy necesario en esta, sí, en esta vida y en y, esta empresa. Y, y fue con los Dark Horse se, se juntó con DC y ya salió Batman con Spawn. Y es una soberana mamada, ojalá lo lean. Sí. Los <ríe> sí. que tengan la oportunidad de conseguirlo todavía. A huevo. Ta, ta, ta, ta, de aparte de que los este desarrolladores de GTA 4 Rockstar se han quejado y han dicho, saben qué, la, el DVD ya no, ya nos queda chico. Ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Este, ya este hay otro hay otro pequeño hay otro pequeño detalle. Ha salido la, se supone que salió la versión ya pirata o, o la copia una copia del juego de GTA y también hay muchos gamer tags que ya tienen marcado que han jugado GTA ¿Cómo? pero si todavía no se ha anunciado ahora sí que su, no su ya, ya ya tiene fechas salida la próxima no, semana no no no sí pero no se ha anunciado de que o sea, ah, o sea, hacia la fecha. ya ajá. está ya está a la venta pues no es que no está a la venta todavía no hasta la ¿Alguien, otra semana ajá, alguien lo habrá alguien lo habrá conseguido lo habrá sacado copia y lo subió y pues eso, aunque siempre ha sido así no siempre ha sido un revuelo igual cuando salió Halo Este en YouTube ya se había visto el final, ¿no? Cómo muere sí. Master Chief. Eh, cuando salió este eh, cuando salió Smash y había güeyes que le habían comprado cosas como Breaker, pues un momento que había comprado un güey en Liverpool. <risa> no, pero bueno, a lo a lo que puedes a lo que puede ser eso también puede ser, ya ves que en Estados Unidos son muy dados a las bromas del 4 de abril y todo eso, ¿no? El día de los tontos y pues sí pero Ahí no mames eso ya pasó wey. ya pasado lo dije con su nuevo Zelda y mamá de y media wey. puta pero sí estuvo medio cagado y pues ya procesando otras cosas oigan qué han jugado ustedes bueno pues ahorita he jugado Time en la PC y está es como si fuera la mezcla de Max Payne Príncipe de Persia este las dos un juego muy chingón. Este, las gráficas son están excelentes son muy buenas para la consola PC Time Shift va a salir también para el Xbox 360 y PlayStation 3 pero este de ahí pues hemos jugado también la de Far Cry que es un juego un poco viejo y para el PC y también muy buenos muy buenas gráficas Que se necesita para que yo juegue Time Shift de manera normal y amena y que no me desespere de andarlo esperando que Que se descargue, bueno sobre eh, todo que cargue Eh, te la dejo fácil Una, una computadora grandísima La verdad Un puto servidor o sea, para, que lo juegues, para que lo juegues de manera amena, divertida Y tengas la oportunidad De exprimir todo el jugo que tiene el juego Ya veo Pero por ejemplo, máximo así Un sistema así de una computadora Que tengas un, un giga de memoria RAM Una tarjeta De 256, GeForce NVIDIA de mil doscientos Comercialote Y como pues ya, el disco ya. duro Con una gran capacidad Con eso tendrás Para disfrutar tu tamship No Bueno, eso todavía suena un poquito más Razonable Más razonable wey. O sea, cualquier laptop ahorita en el mercado la, Lo sí. sí El problema ahorita, por ejemplo Las nuevas laptops que están saliendo aquí en México es Que todos traen Para Windows Vista Sí, puto Vista y esta, te odio Ese problema del Windows Vista no permite a jugadores, a gamers Jugar con su portátil Porque dicen que, por ejemplo al momento de instalarlo dice que es incompatible con el sistema operativo Y todos esos este jugadores Gamers se han quejado de que Por ejemplo lo quieren pasar a Windows XP Pero no encuentran los controladores para el XP Entonces es un gran problemón Para las computadoras portátiles eh, Hoy en día Si sí, yo tuve problema la semana pasada con eso Incluso hice un post de que quedé traumado Por una PC, por una laptop que no, que no quedaba pero saben que si sí, la hizo funcionar y funciona para XP tómala te te jajaja ja, ja. pero no crean eh, todas las algunas computadoras con portátiles no tienen para controladores para sistema operativo para XP tengan mucho cuidado al momento de comprar una portátil si, primero chequen si se si tiene drivers, si no Primero antes de comprar cheque si hay drivers. Si no, huyan. Y si ya la compraron, si quieren si hay drivers porque no vayan a formatearla y luego se den el chasco que no, no pueden tener ni sonido ni la puta madre. Y luego tengan que venderla como chatarra. No, no, no, se no, se se no lo malo es volver a vista otra vez. Sí. Con eh. la cola entre las patas. Sí, quedas ¿Sí? igual. ¿Sí? Y se fruta. Solo el único juego que puedes jugar es Crisis. Que es compatible para Vista. Te digo. Y, y te Crysis digo. Te es? digo, para eso mejor la vendo como chatarra y me compro una nueva. Y checo si hay drivers. Hey. ¿Y tú, des, Scar, qué has jugado? Pues, eh, en este momento lo que he jugado es eh, el Dragon Ball Z Tenkachi Wodokai 3. Está muy bueno. Unas gráficas, la verdad, algo parecidas, digámoslo así, al Tenkachi Kai 2, pero... Eh, tiene <coughs> digamos el plus de que cada personaje ahora sí tiene sus secuencias de especiales para ellos solito no hay ningún especial repetido que tú digas eh ese especial se parece al de tal personaje no era como en Dragon Budokai 2 que este Tú golpeabas, ¿no? Y clásico, era golpe de que te llegaba y te tocaba y te cargaba la verga. Y era un golpe de lejos que era un que era un Kamehameha para todos, ¿no? Todos sacaban Kamehameha o parecidos. Casi, casi, sí. Ajá. No, en, en este cada personaje ya tiene, ya goza por fin de su propio trío de, su propio trio o sea, de, de especiales, sus propios combos. Eh, algo que sí me, mejoraron y bastante, y yo la verdad lo agradezco porque le da un valor al juego, la inteligencia artificial que tiene le hicieron más cabrona a modo de que cualquier personaje te puede partir por ahora si sí, el queso bien bien gacho este luego también eh, con respecto a, a ver, el Tencacho de Wokai 2 comentario. este pues, es este cómo te digo Eh, el aspecto gráfico que tienen los poderes porque ya no vamos a hablar del, de los gráficos del, de los personajes y todo eso el aspecto gráfico de los poderes lo remasterizaron bastante o sea, lo retocaron hay algunos poderes que retocaron hay otros que mejoraron y hay otros nuevos ah, en total la verdad que tiene un valor agregado bastante bueno quedó bueno yo que he juego nada así que no diré nada eh. <risa> Bueno, pues ya terminamos. Ah, no, pero antes no no nos olvidamos de nuestros queridos fans, sobre todo de Jimmy, lo dragón que sabe de dónde diablos salió. <risa> Pobre ¿cuál es. Hombre? Así no, pero es buen pedo. Ay, ay va ya, para no los, los dos, güey. No les espanten, o sea, no les espanten, no les espanten. Sí, ¿verdad? Sí, porque no sé quién habrá dicho que este que que Aloni de Dark no tenía fans y que Lady Dark dar una basura y que a de dar esto y ahí lo dice ¿Quién, quién tiene el honor de leerlo no todo pero sí lo más importante Aloni de Dark fue el prim el primero del juego su Survivor A ver Horror. a ver espérame, espérame espérame Bueno no sé yo intento pienso que es que te puedo corregir ahí el primero se llama Clock Tower Oh. Y, eso, y ese de dónde verga sale, güey. En Super Nintendo, este, no llegó acá, pero se quedó en Japón. Es el primero Survival horror, el primer juego Survival horror. Bueno, yo como no puedo decir nada de ese juego porque no lo he jugado, no soy fan de Alan lugar no te puedo decir. Sí. Pero ahí dice, "Pues que sí tiene fans, güey." Ahí dice, "Bueno, y, y, y lo, lo retrata trata por qué tiene fans." No no solo dice, "Porque por mis huevos." Lo dice, "Ahí tiene ahí tiene una hay una, una justificante." Pues mira, está bien, digo, yo nunca dije que no tuviera fans Lo único que dije es que yo no me cuento como uno de sus fans Porque, pues, la verdad no me latió me el juego, así de simple Pues dice que Adody Dar fue pionero en los juegos de Subbligador sub Cosa que ya contradijo aquí mi compañero Es el primer clase y sin él no existirían grandes franquicias como Resident Evil Y por supuesto hay fans, dice, bueno, también creo que está en Hill Y el nuevo juego de Doni Dark se ve, se ve que está a la altura de todos los grandes juegos y su sistema se ve muy sólido. Y la atmósfera crea escenarios muy, muy de acuerdo al todo del juego. Eso sí, el Dark tenía algo, cosa, tenía un, tenía un tipo de terror que no tiene es un tipo de terror psicológico. Y pero Doni Dark era tipo de terror gringo. Sí. Oh, no era. De predecible. Ajá. Mmm, déjate de predecible, sino de que llegas a un cuarto y. ¡ah! Ya sabes lo que va a pasar ajá Lo que no tiene Silent Hill Silent Hill es más así como que misterio El Silent Hill puede entrar a 5 cosas y no pasa nada Y en uno que nada que ves sale una putería No, por ejemplo, no sé si ya has jugado el Silent Hill 3 Hay una construcción en donde entras y hay unos maniquís Hay ítems y todo para recuperar vida y todo Pero cuando va saliendo de repente así de la nada Sale un mendigo grito Volteas la cámara y ves un maniquí que al principio al entrar estaba completo, lo ves decapitado y chorros de sangre en el piso. Qué pro, wey. no manches. Ay, los llamó fanboys. Nah, wow. dile, dile que no, no, eso no se puede decir acá. No, no, no, sí, okay, no te okay, creas, bro, pero sí, la verdad lastima. Sin comentarios. Sin y, comentarios y, y Tiger géminis dice, ¡Rawr. <risa> ¡Rawr! <risa> Tipo locus, brota sabias palabras de traje geminis. Sí, oye. Nada más. La verdad que sí, que qué, qué sí. chido, ¿eh? Un hombre de pocas palabras. Ey, pero de ideas muy largas. Sí. Bueno, pues ya nos despedimos. Algo que quieran agregar, que quieran decir antes de que nos, nos vayamos. No. Saludos, Saludos a, a todos, todos y pues, sigan a jugando. Siguen jugando y pongas a estudiar, ¿no? Ahora pues vergas, pongas a estudiar. <risa> no, <risa> no, nos <risa> hagan algo. No, vete no, a dar como breaker y este. Regístrense, por amor de, Regístrense. de Dios. Regístrese. Y espero que ya la próxima semana ya esté todo el staff. Y ando, y ando viendo un nuevo dispositivo para hacer podcast. Y francamente se ve demasiado. pro, ojalá si sí esté. Porque si sí está algo cabrón. Y bueno, de así. De la página no se ha habido nada nuevo. Luego le, le daré un nuevo diseño. Estoy haciendo una nueva página para que ya no se vea un blog de porquería. Ya estoy programando una como Dios manda. Oh, oh, oh. Y si sí quisiera comprar un hosting chingón, yo vi un gringo que tenía un hosting de 70 dólares, 70, 7 dólares al mes. pero son Sí, 70 pesos, pero son 700, 700 gigas de espacio y 6 terabytes de transferencia. Wow. Así como para subir videos y subir podcasts y un servidor. Ajá, un servidor como Dios manda y espero este ya sacar bien el valor que yo necesito. Y... ...pues a ver si puedo cambiar el, todo el diseño de Como Breaker... Para, ...para, ...no para esta semana porque no es cierto... ...para, para dentro, de, ...dentro de estos meses... Sí, o sea, Durante ...en un año. futuro, en un sí, futuro... En futuro. O sea, ...no muy lejano, espero. ...la página sigue creciendo y... ...ah, saludos a nuestro nuevo... Col este, ...a nuestro nuevo colaborador que es este... ...ah, Birman... ...nuestro, para nuestro nuevo compañero Birman... ...que está ahorita en una fase de prueba... ...él, él se va a encargar de Nintendo... Y pues porque nadie le gusta Nintendo aquí No, pobre, no, como No, creen? en serio, por eso este, por eso es que busqué a gente que le gustara Nintendo Porque a veces, ha habido comentarios dicen ¿Por qué putas nadie habla de Nintendo? Si hablamos de Nintendo solo que hablamos mal de él Sí, pobre, necesitamos que alguien lo defienda Necesitamos que Quien alguien lo, lo defienda. defienda y ese va a ser Bierman Así que tenga de respeto también, así si no, no le van a echar a tierra porque sí, no se va a ir Sí, sí, y bueno, nos despedimos Espero que les haya gustado nuestro podcast número 16 Y adiós, güey! adiós nos vemos Ahí se ven Ya, güey, córtale, córtale, córtale.